Para hablar al respecto de este taller y también para saber un poco más sobre de qué va, de qué fue y quiénes lo llevaron adelante, vamos a estar en comunicación con Pamela Luna. Pamela, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. Hola Vilma, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, buen día, Pame. Gracias por atendernos tempranito. Gracias por, imagino que deben haber quedado cansadas después de todo el fin de... No, por favor. Sí, la verdad que re, más que agradecidas terminamos súper bien, tranquila. Estuvo re lindo el taller, como vos decías, este, pero re lindo. Siempre eh, contentas de poder generar espacios, de construirlos con con otras, con otras, eh, y eso es lo que lo que nos reconforta y nos gusta. Eh, quiero empezar preguntándote sobre la la grupo a la que perteneces. Si querés contarnos, el, la grupo que se llama Rosa Salvaje en Socorristas en Red, si no me equivoco, y sí. contando, si querés contarle a la audiencia que nos está escuchando, ¿qué, qué es, ¿cuál es la función de este grupo en nuestra ciudad? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bien, bueno, sí, nosotras, como decías muy bien, es, somos Rosa Salvaje en Socorristas en Red y lo que hacemos es brindar información segura y acompañamiento a personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir un embarazo en un determinado momento de su vida. Eh, un embarazo que no es deseado, digamos, no es inviable por alguna razón en, en ese momento. Eh, como grupo estamos acá en Vierma hace algunos años, eh, formamos parte de una red que está en todo el país, eh, en, somos al menos 54 grupas en, en toda la en toda Argentina, eh, y bueno, y uno de nuestros principales pilares, digamos, acerca de esos acompañamientos es que, que sean acuerpados, feministas, amorosos, eh, que el proceso de, de aborto de, de esas personas eh, sea eh, en ese momento lo más ameno que, que pueda ser, que, que se pueda transitar, digamos. Entonces, eh, Apostamos a eso, a, a éticas de cuidado y de escucha y de amorosidad, con éticas de, de eso. Bien. ¿Ustedes tienen algún teléfono al cual puedan comunicarse? A alguien que quiera como llegar sí. a algún taller, de, ¿ustedes dan talleres semanales? Nosotras tenemos un taller por semana, eh, esa es la forma en la que nos organizamos, tenemos una línea pública. Tenemos redes sociales también. Eh, cualquier persona, incluso que, o sea, que, que necesite contactarnos, va a recibir eh, inmediatamente un mensaje de cualquiera de nuestras redes. Eh, nuestro número es 29 20 46 y está prendido de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Uh -huh. Los sábados de 12 a 16 y los domingos está apagado. en eh, nuestras redes están en tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook y nuestro usuario en cualquiera de esas redes es rosa salvaje 20. Bien. Así que pueden contactarnos por cualquiera de esas vías. Perfecto, Pame. ¿Querés contarnos un poco cómo se dio eh, el, en el contexto del Vietma Menstrua? ¿Cómo estuvo el Vietma Menstrua para ustedes? ¿Qué fue participar de este evento bueno, colectivo en este fin de semana? Sí, la verdad es que es la primera vez que participamos de un Vietma menstrua como, como grupa, como Rosa Salvaje. Eh, las compañeras de este año también abrieron como la organización. La verdad es que no tengo idea si a, años anteriores había sido así. Eh, pero no, nos encantó la idea, nos encantó eh, asistir a las reuniones, participar, proyectar. Eh, dentro de nuestras políticas también está, eh, tenemos como algo fundamental el hecho de hacer redes, eh, de poder construir con otros espacios que sean eh, de, de construcción política también, eh, que nos parecen súper importantes. y generar también nuevas formas de, de conectarnos con con nosotros y y también porque cada una de, de nuestras de nuestras luchas o sea la, la, de las grupas tenemos algo en común eh, y, y lo que nos pasa también es que aquello que como decimos siempre que es personal cuando cuando es que le pasa a otras y a otras se vuelve se vuelve colectivo y se vuelve político como lo personal es político entonces a, apostamos a, a, a participar de esos espacios y de construir de esa manera y en cuanto al taller eh, también súper bien las compañeras nos dieron el espacio de, de poder crear algo que, que quisiéramos sin no sea sin ningún tipo de no sé restricciones o lo que sea eh, y estuvo muy bueno La verdad que estuvo muy bueno, fue mutando, a, sí, fue a partir de que empezó hasta que terminó y pero terminó siendo algo que que tenía que pasar ahí, que estuvo Bien. muy bueno. De una, qué bueno, Pame, qué lindo escuchar tu vivencia y bueno, agradecerte porque por el espacio que brindan todos los días a a los cuerpos gestantes. Eh, a las mujeres, a los cuerpos en general que gestan Y que no quieren continuar con su embarazo El espacio seguro, acompañado, amoroso que ustedes crean eh, Eso se agradece Y gracias por esta entrevista también Y también sé que estuviste feriando ¿Cómo estuvo la feria? Estuvo buena, pasó, pasó bastante gente Yo en lo personal vendí, vendí lo que había llevado Así que Estuvo bueno a, eh, compañeros, amigos también que estaban ahí, nos conocemos bastante entre todos, así que estuvo bueno cada uno pudo vender algo de, de su Ajá. producción, de las cosas que hacemos siempre con con que uno le dedica tiempo, le dedica amor, le dedica un montón de cosas y eso está bueno también. Eh, somos un, También se armó eso como un grupo de artesanos, de feriantes sí. que digamos, como que apuestan a participar de esos espacios y también está muy buena eso. Bien, eh, es Muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, antes de despedirme, quiero cerrar esta entrevista preguntándote qué sensaciones, así en una oración que puedas decir, qué sensaciones te dejó el Vietnam Estruda del 2021. Eh, sensaciones, me dejó la sensación de... Primero, del de, de taller en particular, eh, tranquilidad, eh, sensación de, no sé, salir medio como flotando, no alcanzamos no, no, no a hablar de sí. eso hacer pero estuvo muy eh, mágico, estuvo muy lindo. Nada, la sensación de que estamos construyendo y eso a mí me encanta, poder eh, compartir eh, me encanta y a mis compañeras también, así que estoy eh, contenta. Bien, Aparte, Pame. Aparte que conocimos a vos, Vilma, ah. oh, a Jessy. Estuvimos en grupo, estuvimos en grupo. Yo participé de su taller, estuvo sí. muy bueno. Y bueno, y les agradezco también el espacio. Muchísimas gracias, Pame. Y nos estamos comunicando y escuchando muy, muy prontito. Dale, misma Te mando un abrazo. Adiós. Abrazo. Ahí estábamos en comunicación con Pamela Luna, integrante de Rosa Salvaje en Socorristas en Red.